50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes La Plata, en Encena, un servicio informativo de la región bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 4 de octubre Continúa la campaña de vacunación antirrábica en La Plata. Durante toda la semana, la unidad veterinaria móvil atenderá de 2 de la tarde a 7 en el Centro Cultural Julio López de 137 y 64 en la localidad de Los Hornos. Hoy y el jueves de 2 de la tarde a 6, el personal de zoonosis de la municipalidad estará presente en el Camino Centenario entre 43 y 44 de Villa Elisa. Por último, en el edificio de Zoonosis, ubicado en 52 y 120, también se realizarán vacunaciones antirrábicas gratuitas y castraciones con turno previo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados, domingos y feriados de 9 de la mañana a 1. Denunciaron el cierre de carreras de formación profesional. La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 8 denunciaron la intención de cerrar dos carreras operación técnica de radio y TV y producción y dirección de radio y TV radio estación sur habló con eugenia Camejo, delegada gremial de sutego mira como lo voy a decir es un plan sistemático de cierre de carreras porque a ver lo que va a pasar eh, lo, y lo que está pasando es que la dirección del instituto 8 que es la responsable de que estas carreras se cierren, que continúen Entonces nosotros vamos a abogar siempre siempre porque las carreras continúen porque nosotros vamos eh, a apoyar a los y las trabajadores y también al derecho a la educación y al derecho a la cultura porque nosotros trabajamos operadores, productores y locutores, trabajamos en el campo de la cultura un servicio que informa, informa. más cerca, más cerca. el mercado regional presentó un nuevo acuerdo de precios. Los platenses tienen la oportunidad de comprar productos de la canasta básica familiar a costos más accesibles hasta el viernes 7 de octubre. La selección de productos incluye panificados, comestibles frescos y envasados, bebidas y artículos de limpieza e higiene. En el predio el kilo de pan se consigue a 200 pesos, el kilo de queso cremoso a 650, el asado a 970 y el maple de huevos a 500. Cabe recordar que el Mercado Central de La Plata abre al público de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 1. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.